Aquí en Gran Charla estamos, la verdad, ya nuestro tercer programa para apoyar y escuchar a la comunidad y a la familia de Kizuna Dojo Amecameca, Dojo, eh, que, que dirige nuestro sensei Gerardo Buendía y que hoy, bueno, en, esta, en este cerrando y este tríptico radiofónico en colaboración y apoyo para los objetivos de estos karatecas seleccionados, que viajarán a Japón con la finalidad de representar a México en el Mundial Karate Do JKA Japón 2024. Es que estamos aquí reunidos, conversando, lo, algunos karatecas ya como traspasando ese nivel de alumnos, ya como unos profesionales y con los padres de ellos también y la compañera Diana Gómez, que pues también ya nos ha estado visitando en programas anteriores y que pues por ahí trae unos datos interesantes en cuanto al apoyo y las colaboraciones que se dan de algunas personas, empresas o instituciones en gestión, pues con nuestras Nuestras instituciones nacionales, por qué no decirlo, estatales, en apoyo a nuestros deportistas mexicanos Bien, por acá tenemos al papá de Alexander, al señor ja Gabriel Soco, buenas, buenas tardes tarde. Aquí bienvenido al karateca Alexander Soco Buenas tardes Emiliano Hernández, también karateca Buenas tardes Diana Gómez, estudiante de la escuela Kizuna Dojo aquí en Amecameca. Hola, buenas tardes. Su papá, el señor Octavio Gómez, que habíamos comentado, ya ha sido de las primeras generaciones egresadas. ¿Hace cuántos años, en Sensei? Ah, pues, señor Octavio, ¿hace cuánto que egresó de esa escuela que estuvo por allí? Eh, estaba en el 98, 97, 98 aproximadamente. Ya casi, este, ¿cuántos años, en Sensei? 20, 18, 20, 20 casi 20 años. Bueno, ya es de los primeros egresados, alumnos de este proyecto que dirige el Sensei Gerardo. Buen día, buenas tardes, bienvenidos a todos. Y, buenas tardes. Claro, y en este tríptico radiofónico de apoyo, pues bueno, a que estos jóvenes Sensei que se van seleccionados para participar y representar ya no solo a Meca, ya... A Traspasaron fronteras, se van a representar mundialmente a México este encuentro mundial de karate. ¿Cómo van esas gestiones? ¿Cómo van esas colaboraciones, apoyos a estos deportistas? Pues eh, ha habido bastante respuesta de, principalmente de los papás. Hemos hecho kermés, kermeses y pues se ha ido recaudando. Con eso pues estamos pretendiendo pagar. Eh, hospedaje, comida, eh, pasajes, transporte. Eh, es muy, muy difícil, muy difícil que alguien te diga, ten, te pago todo, ¿no? Sin embargo, es, es un entusiasmo, pero aquí yo lo veo muy, muy especialmente porque es una unión de los papás. ¿Y qué es lo que pretendemos nosotros? Ahorita ya lo veo, ya lo estoy viendo, o sea... Sí vamos con, ese final, con esa finalidad de, de competir y, y luchar por una medalla, luchar por un triunfo. Pero atrás de todo esto es, es una, una unión de, de padres, y papás y mamás, donde conviven, eh, hay mucha actividad y es una unión muy, que yo la veo y digo, no, es que esto es muy bonito, muy, muy padre que todas las comunidades pudieran ser así que toda la sociedad pudiera ser así. Esa es la idea de esta escuela. E, independientemente de pues, ser competitivos dentro de del deporte, dentro de la actividad deportiva, la principal, el objetivo principal del de, de Karate Do es la perfección de nuestro carácter. Y el estar conviviendo con las personas, pues nuestro carácter va, va, va formándose de una, de una mejor forma. Sí, el ser eh, tolerante, el ser comprensivo, el ser cooperativo. Esa es una verdadera sociedad. Sin estarnos criticando, sin estarnos juzgando y aceptándonos como somos, respetándonos unos a otros. E Ese es lo principal de Kisuna Doyo. Claro, una fraternidad que se ha Perfecto. ido este, es. formando bajo su dirección y a una trayectoria. Aquí tenemos dos generaciones vivas, ¿verdad? Aquí el señor papá de Alexander también nos comentaba, quedó, pues con, nos quedamos con ganas de que pues, nos compartiera cómo es la experiencia como papá de un joven, un atleta de alto rendimiento, que sabemos implica, eh, pues sí, presupuestos, no tener miedo a decir que nuestros sueños tienen presupuestos, ¿verdad? Eh, lo que es su alimentación, su preparación psicológica como deportista, su vida como un joven adolescente, su vida familiar, la escuela, todo esto, ¿cómo lo vive el papá? ¿Cómo dice, cómo apoyo a mi hijo que tiene este talento? Mire, No le puedo decir que es algo difícil porque eh, él es mi primer hijo. Tiene 14 años apenas, pero ya lleva dentro de lo que es la práctica de karate nueve años. Entonces ha sido poco a poco el irnos adaptando a las actividades que se van realizando, al convivio que marca eh, la escuela, porque no es nada más de ah, te llevo a clases y hasta ahí. Tomas tu, tu clase, se termina y vámonos. No, muchas veces eh, tenemos la opción de convivir con los demás papás. Hay quienes estamos esperando a que termine su hora de práctica. Hay quienes únicamente pueden llegar, dejar a su hijo y después regresar por él. Eh, es algo a lo que todos tenemos una manera diferente de hacerlo. Eh, mientras él estuvo pequeño, la mayor parte de los años estuvimos acompañándolo a él, de aquí te dejo y vengo, por, no, no es de que vengo por ti, es te espero a que termine tu clase y nos retiramos. Ahorita son mis tres hijos los que están aquí en la escuela, el más pequeñito acaba de entrar, pero los tres están ahí, entonces es un, eh, ya no te puedo decir que es algo nuevo porque pues ya lo experimentamos con él, competencias, hemos acudido a la mayor parte, algunas sí por cuestión de trabajo, por cuestión de tiempo, no pudimos presentarnos, eh, pero hemos estado tratando de estar cerca y eh, participando en las actividades que va desarrollando el sensei y pues tratando de apoyarlo. Es difícil ahorita el decir, ah, pues sí, tomamos la decisión desde que, nos, eh, desde que el sensei supo que iban a ser participantes, pues sí fue una decisión complicada, porque no tan fácil se junta el dinero que se requiere simplemente para, para poderse desplazar allá. Entonces, ¿A Japón? Ajá. Sí, así es, Japón. hasta Japón. Entonces fuera a lo mejor como los torneos que se realizaron aquí en la Ciudad de México, sin problema, nosotros lo acompañamos, lo llevamos a que sea la actividad y regresamos. Pero ya estamos hablando que es fuera del país, fuera del mismo... Este, Eh, continente. continente entonces sí es un poquito más difícil y en este en estas actividades pues tuvimos que apoyarnos entre los papás que vamos a estar eh, con los hijos participando porque ahora en base a eso tenemos que estar viendo qué actividades realizar en base a lo que el sensei va viendo e ir colaborando no te puedo decir que nada más somos los papás de los, de los este, seleccionados Porque todos, la mayoría de los papás de, de la escuela están participando en las actividades. Entonces, es algo, eh, como lo dice el sensei, muy bueno porque se nota un, mucho la convivencia. Y hay unos que sin nada están apoyando. Claro, en el caso de usted, eh, señor... Eh, Gabriel. ¿Perdón? Gabriel. Gabriel Soco, si ya es un, si está siendo parte de la cultura familiar... ...con sus hijos... Eh, ...qué bueno el deporte integrado... ...así debiera ser verdad... ...a nuestra vida cotidiana... ...parte de la canasta básica como el arte... ...y en este caso ya usted dice... ...pues mi, mi familia estamos totalmente... ...de acuerdo... A este, ...en esta cultura deportiva... ...ya no es solamente... ...un divertimento... ...una cuestión de salud... ...ya es parte de la cultura familiar... ...y de ahí que estas tres generaciones de sus hijos... ...estén involucrados junto pues con los papás que comentábamos, en SEI, ya es una fraternidad ahí. Vayan o no vayan a Japón, todos están con el mismo entusiasmo, en la misma sintonía. Y de ahí, bueno, pues que queremos compartir con ustedes también esta energía, no solo deportiva, esta energía de estos jóvenes deportistas de alto rendimiento que irán a Japón a representar a México, como bien dice el señor Gabriel, no solo a un estado de nuestro país, sino pues ahora sí que a brincar el charco, ir a otro sí, sí. continente de América para el mundo, de América para Japón y de Amecameca para Japón. Regresamos al siguiente segmento con nuestros demás invitados de la familia eh, Kizuna Dojo Amecameca.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 la voladora radio, abriendo los oídos sembrando la palabra colectiva ¿Te gusta escribir? ¿Te apasiona el mar? ¿Tienes entre 13 y 17 años? Embárcate en, en una aventura con la, con la Marina. Marina Participa en el concurso nacional de expresión literaria La Juventud y la Mar Visítanos en www.gob.mx Diagonal CEMAR O a través de nuestras redes sociales oficiales Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa Secretaría de Marina Gobierno de México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 Interesante todas estas reflexiones aquí con la familia Kisuna es una dojo, eh, a Mecameca. Este, Sensei Gerardo, buen día. Comentabas en eh, puntualizar los esfuerzos que se hacen, pues, ya de esta fraternidad, ¿no? Allá hay muchas familias ahí contigo que generacionalmente, pues, sus hijos están ya estudiando el caso de Alexander. Llegó que a los seis años Alexander Soco, ¿verdad? A los cuatro años. A los cuatro. Yo estaba haciendo cuentas con mis dedos. De mejor ahorita <risa> le pregunto. A los cuatro años, ya nueve. Ahorita a los catorce, pues... En la plena efervescencia de la energía para esta participación mundial, el caso de la familia Gómez, que también ya va generacional. Y comentabas, Sensei, la importancia más allá de, de... El pretexto está siendo ahorita la participación mundial de tus karatecas Sí. Pero el objetivo, el objetivo de tu enseñanza, el objetivo de Kisuna Dojo. Exacto. Eh, nuestra, nuestro objetivo es... Mejorar la, la convivencia, eh, mejorar nuestra sociedad en cuanto a ayuda mutua, ¿no? Por ejemplo, aquí este, el papá de Diana, Octavio Gómez, eh, sus hijos, sus hijas y su hijo eh, apenas entraron, de, tiene poquito que entrar, unos meses que entraron. Sin embargo, se dio cuenta de, de la magnitud de, de nuestra escuela No tanto por la cantidad de, de alumnos, sino por la calidad de, de los mensajes que estamos dando. La calidad humana. La calidad humana. Entonces, él dice, yo apoyo, aunque sus hijos están en cintas blancas, blancas amarillas, y con todo el entusiasmo, igual con su, junto con su esposa, nos, les, les están ayudando a los papás de los seleccionados haciendo movimientos de las quermeses, de movimientos de rifas, movimientos de... A lo que Sí, casi, casi, sí. ¿no? Entonces, eso es lo más, lo más bonito, porque ellos dicen, pues, hoy son ellos los muchachos jóvenes y después vienen nuestros hijos chiquitos, ¿no? Más adelante, porque sabe que esto es continuo, va a ser continuo. Sí, es Siempre una enseñanza de vida, como decías. Exacto, porque es el, el dicho, ¿no? Queremos borrar ese dicho, dime cuánto Tienes y te diré cuánto vales, no, aquí no, aquí tenemos que ser todos iguales en cuanto a esa, esa perspectiva, bueno, esa, esa visión, más bien dicho, esa visión de podernos ayudar unos a otros. Esa visión del tequio, que es muy de uh -huh. nuestro México mesoamericano y que pues perdemos de vista, esa visión de ayuda, Exacto. como dices, de colaboración. Y de repente, pues, quién sabe hacia dónde miramos, ¿verdad? Y, pero hay, hay experiencias que se salvan como esta, sí. que está colaborando toda la fraternidad Kizuna Doyle. Esperamos que sean realmente más sedes, no solo en el Estado de México, y que esto crezca, ¿no, señor Gómez, Octavio? ¿Cómo, cómo vive ahorita usted el entusiasmo de estar apoyando a estos jóvenes que el objetivo es llegar a que, a esa participación en representación de México. Como lo comentábamos en, en el segmento pasado, eh, cómo no apoyar a estos jóvenes que tienen toda la actitud, que tienen todas las ganas y que uno mismo se da cuenta de, de todo lo que ha pasado. Cuando me tocó practicar con el sensei, cuando yo este, estuve... En, entrenados en el DIF uh -huh. lo comentaba, era una cuota significativa porque no nos cobraban eh, en, es, en ese entonces eh, yo no tenía este la economía como para solventar un gasto de esta magnitud y ahorita me doy cuenta de estos jóvenes llego a, a, este, al dojo me presento con el sensei porque estuve lejos eh, le, eh, vivía lejos de aquí me fui por casi 24 años de Amecameca regreso y me doy cuenta entonces yo me siento comprometido con el sensei por la enseñanza que me, que me dejó cuando yo entré al colegio militar este, yo ya llevaba una, una disciplina que me ayudó muchísimo muchísimo en mi, en mi carrera y ya siendo este, militar soy capitán retirado eh, en el ejército traemos igual otra metodología de que no podemos decir no puedo. Para nosotros no hay este, un no puedo, un eh, mañana o, o quizás tal vez después. Y esa, esa es otra metodología que yo también quiero enseñar a mis hijos y que ellos vean de que sí se puede. Y mi esposa lo, lo comentó, vamos a tocar una puerta, vamos a tocar dos, vamos a tocar tres, cien puertas, tal vez una nos abra, pero vale, vale la pena. Para estos jóvenes, ¿cómo no apoyar el deporte si ellos tienen toda la actitud? Y tal vez ellos ni siquiera se imaginaban de que iban a tener el pase para ir a Japón. Tal vez ellos no se imaginaban. Ellos este, fueron a un torneo, compitieron, se ganaron la medalla y me imagino que les dieron la sorpresa. ¿Sabes qué? Fuiste seleccionado para ir a competir a, a Japón. Es algo… pues si para mí yo me siento orgulloso de pertenecer a la familia Kizuna ya me imagino, sus papás, que eh, sus hijos van a representar. Entonces, sí se puede y sí lo podemos lograr. Y como dice el sensei, esperamos muchos apoyos y ojalá y toda la sociedad se una para, para este, este evento. Este fin, este objetivo. Emiliano Hernández, karateca seleccionado para ir a participar a este encuentro mundial en Japón. Comenta el señor Octavio Gómez. Yo también me quedé imaginando, ¿no? Todo ese proceso de, primero, de la disciplina, de la participación, de cuando ya te notifican seleccionado. Ya te vas a Japón, una gran emoción. Y al margen de eso, saber ahora que hay una gran fraternidad, una comunidad, bueno, de los que no estudiamos ahí, que es mi caso, pero que estoy enterada de estos esfuerzos, ¿cómo... Lo vives, ¿Cómo lo sientes saber que hay todo un cúmulo de personas alrededor de lograr este objetivo para ustedes? Se siente con una gran satisfacción el saber que hay un gran apoyo por parte de mis compañeros, de mi sensei, por parte de los padres de mis compañeros. Tan solo saber que ayudan en un granito de arena, eh que ese granito de arena a lo mejor pues, es chiquito, ¿no? Pero entre todos se va haciendo grande y ha ayudado mucho a que consigamos pues, los, los viáticos, el dinero para poder viajar y, poder, y pues, poder cumplir este sueño, que es ir a competir allá. Claro, y a veces eh, tenemos timidez, sensei, de decir, pues es un gran sueño, es un esfuerzo, ya trascendió la escuela, este entusiasmo, estos resultados y a veces como que tenemos timidez de decir necesitamos un presupuesto ¿verdad? cuando tenemos instituciones federales, estatales la CONADE aquí en el Estado de México, la Secretaría del Deporte estos espacios institucionales que cuentan con un presupuesto precisamente para el fomento, para la divulgación y para el apoyo al esfuerzo de deportistas de alto rendimiento como son estos jóvenes y que pareciera ser que a partir del centralismo no existe. No existe cuando vivimos a una hora y media de la Ciudad de México. Comentabas, Diana, por allí, entre tus curiosidades de información, el caso de algunos deportistas talentosos en México que han logrado, al margen de estos esfuerzos físicos, pues también colaboraciones y apoyos para llegar a participaciones mundiales. Sí, eh, hoy leí una frase que me pareció muy interesante y me gustaría compartírsela a todos los oyentes. En México existe talento, hace falta apoyo, tú puedes hacer el cambio. Me gustaría que recordemos a las sirenas mexicanas, las cuales son campeonas olímpicas a nivel mundial, las cuales no contaban con el apoyo de la CONADE. La directora Ana Gabriela Guevara se burló de ellas en una conferencia y las invitó a vender toppers para pagar sus viajes. En mi investigación también descubrí que a nuestros deportistas mexicanos, si no ganan una medalla de primer lugar o de segundo lugar, son rechazados por nuestros mismos... Eh, Con nacionales. Ajá, nos rechazan. Entonces, me parece muy triste que si no obtienes el objetivo que el gobierno establece, no te dan un beneficio, no te dan un apoyo. Y es muy triste porque en otros países como Argentina los reciben con aplausos, aunque no ganen, les aplauden ese esfuerzo, los felicitan. Y aquí en México es muy triste que las autoridades recorten ese presupuesto. Si llegas a un límite de edad, te dicen, ya no nos sirves, entonces te quitamos el presupuesto. Y es muy frustrante, ¿no? Porque desde pequeño tú dices, bueno, quiero ser deportista. Y te dicen, sí, pero no tienes dinero, no puedes participar. Entonces, desde pequeño ya te ponen ese límite, esa barrera de es que no tienes la economía para llegar. Y muchas veces nuestros deportistas mexicanos tienen que salir con sus propios gastos. Ellos tienen que pagar todo. Entonces nosotros hoy aquí estamos pues, pidiendo ¿no? que nos apoyen y no necesitamos que nos apoyen necesariamente con dinero. Nos pueden apoyar a hacer propaganda, publicidad yo estaba viendo que hay personas que incluso psicólogos que apoyan a los deportistas, nutriólogos, gente que apoya con el equipo técnico, con los viáticos, o sea, como lo comentaba mi compañero Emiliano, con una, un granito de arena podemos hacer un gran camión, un camión lleno para que es, ellos puedan ir lejos. Claro, eh, aunque yo difiero de que tengamos que rogar, ¿verdad? Porque no estamos pidiendo, nuestros impuestos están ahí, para ser administrados por estas autoridades del deporte y pues más bien como constitucionalmente nos corresponde como ciudadanos eh, solicitar esta colaboración con nuestras autoridades dentro del marco de la ley se establece que nuestras autoridades deben colaborar con los ciudadanos en los proyectos y en las gestiones como es el caso de este proyecto deportivo Sensei Gerardo Sí, así es Eh, hemos estado solicitando y estamos en espera también, yo confío, yo sí confío mucho y este, pues hasta el final, ¿no? La esperanza muere el último y sin embargo, pues no estamos confiados todos nosotros, estamos haciendo nuestro esfuerzo también, pero una gran ayuda sería maravillosa. Claro, una supuesto. gran ayuda en el sentido de que hay la obligación institucional. Sí, sí, sí, Nada sí, más estamos sí. recordándoles que <ríe> hay un proyecto en el cual sí hay deportistas bastante que, buenos. Bastante excelentes que están a la espera de ser escuchados y, y mirados y este atendidos por ellos sí, para esta sí, colaboración. Sí, sí, sí, sí que es obligación constitucional para que sí. lleguen a Japón. Sí, sí, sí. Eso, pues tenemos una gran esperanza. Y pues vamos a... Nosotros, nuestra parte es, es echarle pues, todas las ganas y cuestión de ellos... Recibirlos. Cada, cada quien tiene su, su papel, ¿no? Nosotros claro. cumplir con esto y ellos pues que cumplan con el suyo, ¿no? Claro. Y, y bueno, este... Importante el testimonio de este tríptico radiofónico de Kizuna claro, sí, claro que sí. Los esfuerzos están aquí presentes, sentados en cabina. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y regresamos al siguiente segmento para seguir comentando los logros y objetivos de estos karatecas mexicanos que irán a representar a México en el Mundial de Japón. De Japón, Tokyo, 2024. Japón. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XH SA, XH Amecameca, 97.3 FM, Amecameca de Juárez, La Voladora Radio, Radio Comunitaria.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 Son las 4 y 32 minutos. La voladora radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, Noticias. Videos. Podcast de tus programas favoritos. La voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org.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 La Voladora Radio FM Radio Comunitaria La Voladora Radio Amecameca XHSA La Voladora Radio Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva Regresamos al Sendero de la Luna Pues comentando alentándonos teniendo esperanzas de que este objetivo se cumpla de que cuántos karatecas van maestro 6 6 vamos ya, llevamos seis de aquí de, de ameca meca y dos de la ciudad de méxico que pertenecen aquí a madre que es mi hijo y su alumno Uh -huh. que es de la misma escuela. Estamos hablando Eso. de ocho karatecas que van a representar caratecas. a México. Exacto. Y nos comentabas de estos esfuerzos, este, ah. ahora sí que ya extramuros de la escuela, uh -huh. de otras escuelas. Sí, este, de la, eh, este, agradecerle también al, al profesor Jorge Luis de su, de su desempeño y de su, sus ganas de, de Ayudar a los compañeros. ¿no? Porque sí, ya, ya, se, ya, se, ya se entusiasmó, y entró sí, en sintonía. Sí, y, y los, pues nos donó su, su, todo lo que recaudó de su competencia de natación, muy bonita también. Y este se entusiasmó tanto que les invitó a los, a los seleccionados a que fueran los jueces de la natación. Uh -huh. Y hubo un maestro que, que comentó, oye, ¿cuánto tiempo los estuviste entrenando? Y dice, no más un día. Un día se lo hicieron como si estuvieran todo el tiempo en las competencias, ¿no? O sea, eh, no es eh, no es muy difícil, sin embargo, de, de la noche a la mañana, pues… Bueno, no es embargo, fácil, no es fácil no, la no natación, fácil. la voy a decir. Este, sí. He tenido la oportunidad de practicar este deporte y sabemos No, que pero yo me refiero a la, a la, al, al jueceo. Ah, okay, okay. La operación es súper difícil, no, no ah, es cualquiera ¿no? Pero no, no con cualquiera, más razón, no, no. porque mire, este calificar eh, los movimientos en el agua, la respiración, la resistencia, la fuerza Pues solamente hay que ser conocedor, claro, en, el, en claro. el caso de ellos, porque bueno, usted los sí, ha disciplinado Sí, sí eh, yo a lo que me refería es que los jueces son los que están afuera checando que haya un toque, que no haya un braceo extra Y todo ese tipo de detalles. Y bueno, el, a lo que voy principalmente es que este profesor eh, terminó la competencia y fue y nos, nos felicitó a todos, bueno, a los muchachos. Y eh, lo que es, recaudó de la competencia nos los donó totalmente íntegro, a nosotros. Total. Y, y pues es un acto muy padre, ¿no? Eso, eso me, me, como que me obliga, de cierta forma, o nos obliga, A que si alguna vez conocemos a un, unos competidores que están en la misma situación, yo estoy seguro que sí los podemos apoyar. Poco o mucho, pero sí los podemos apoyar. Que no se sientan solos. Exactamente. Esa es sí. nuestra filosofía sí. y, y eso es lo que pretendemos eh, a partir de esta, de esta competencia, seguir en esa, en esa línea, ¿no? Sí, ya como... sea básquetbol, ya sea karate, ya sea voleibol, lo que sea tratar de apoyar. Sí, comentábamos esta cultura del tequio, sí, como dicen, sí, sí, sí, sí. son comunidad de amecameca, son escuelas dedicadas uh -huh. al deporte, no uh -huh. importa si nada, no importa si hacen karate, uh -huh. este están entusiasmados por este objetivo, hoy son ustedes, mañana sí. pueden ser ellos también, Exacto. y saber que no están solos, ¿verdad?, Sí, a ver sí, sí, que sí, no están sí. solos y bueno istaxiwa los acompaña <risa> y todos los radioescuchas que y están Popocatero atentos <risa> bueno me refiero al programa istaxi ah, también los volcanes como no y sus radioescuchas y por ahí sí. Diana seguíamos en esta pues en este asunto de no regatear los presupuestos institucionales que están destinados a este tipo de proyectos, a este tipo de resultados, porque el proyecto lo ha venido sosteniendo el sensei con los papás, ¿no? comentábamos, eh, la alimentación, eh, los costos de la escuela, eh, etcétera, o sea, ahí ya hay un proyecto que se ha consolidado, vemos familias que van los niños por dos, tres generaciones, el caso de Alexander Soco entró desde los cuatro años, Ya ahorita un atleta ya de nivel mundial tiene 14. Y todo esto ha sido pues subsidiados por la alcancía de los papás, el sensei, el entusiasmo, las instalaciones. Y los resultados es lo que uno a veces se pregunta por qué habría que regatearlos, ¿verdad, Diana? Sí. Bueno, yo en mi investigación, señora Angélica, me sorprendió mucho saber que un mexicano por una medalla de oro le dan 13 mil pesos. A un estadounidense por una medalla de oro le dan 37 mil dólares. Pero a alguien de Polonia le dan 82 mil dólares. Y digo, tenemos el mismo nivel. Somos la misma persona, valemos lo mismo. Pero ¿por qué en México nos dan menos? ¿Por qué nos dan las migajas cuando nosotros pagamos impuestos? Cuando es nuestro derecho... Poder ir a una competencia mundial y no estarnos preocupa preocupando por cuánto dinero llevo en mi cartera. Es muy difícil ser deportista en México, porque o una, te discriminan, dos, no hay apoyo, o simplemente es esa envidia entre mexicanos de que me ganaste, entonces no te voy a ayudar. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de dar, ¿no? De enseñar, de que somos una familia, de que todos nos podemos ayudar, porque eso es hacer un cambio en la sociedad, quitar esas rivalidades y dar ese compañerismo de Te voy a apoyar porque quizás no voy a competir, pero estás representándome porque también eres un mexicano, porque tú vas a representarnos a todos nosotros. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia de, de Diana Flores. Ella es una atleta mexicana, la cual con su gran desempeño logró un patrocinio con Under Armour ella es la primera mexicana en ser embajadora de una marca global deportista, y ella, su historia está muy muy padre, porque ella está haciendo que el deporte en Guanajuato, ella es originaria de Guanajuato, realce, ella está apoyando, ella, ella lo que obtiene, lo da, y siento que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ahorita, como lo mencionamos, estamos apoyando a nuestros compañeros que se van a Japón, pero mañana puede ser el chico que viene atrás, puedo ser yo, puede ser un niño pequeño, y eso es, pero siento que nosotros, ...como mexicanos no conocemos nuestros derechos, no sabemos cuáles son nuestras virtudes por ser deportistas y nosotros tenemos derecho, la CONADE está obligada a dar el presupuesto que es asignado y no regatear, no quitar, no es decir, espérame porque pues ahorita estoy en protesta y no te puedo pagar, no, es dar el pago cuando se tiene que dar y dar lo justo, porque digo... ¿Cómo es posible que un estadounidense gane 37 mil dólares y un mexicano que se esfuerza y lleva al mismo tiempo solo gane 13 mil pesos? Digo, ¿cuál es la diferencia? Claro, y también, bueno, el Estado de México cuenta con un presupuesto para sus deportistas, ¿no? Aquí ya no estamos haciendo una divulga un fomento, un proyecto, estamos se está buscando el apoyo para los resultados de estos atletas que ya fueron seleccionados, calificados para ir a competir mundialmente, Sensei. Uh -huh, uh -huh, gracias. ¿No? Y, y pues bueno, eh, comenta, comenta Diana, queremos que este país sea otro, independientemente de las filiaciones políticas de cada ciudadano, el cambio de, esta, de este tequio, de este apoyo, tendría que ser entre los ciudadanos, Sensei. Definitivamente, eso es, eso es lo que yo pienso tenemos que cambiar nuestra mentalidad como sociedad y realmente apoyarnos unos a otros para poder tener esa calidad, de, por decir así, esa calidad moral de decirle a los gobiernos tienes que ayudar. ¿Por qué? Porque la Porque Constitución... Estoy dando, aparte, aparte de las leyes, te estoy dando el ejemplo de cómo se tiene que hacer esto. ¿Sí? Si, si todos nos podemos ayudar y, y con esos impuestos que se están eh, generando y que tú los estás manejando, tú tienes la obligación de ayudar a los que te están solicitando. Y te están solicitando con resultados, no nada más porque ellos, pues, es que yo a yo, karate dame, ¿no? No, tenemos esta eh, fortuna de ser seleccionados y a un nivel mundial, entonces tenemos que, tienes que tener esa, esa participación para nosotros, ¿no? Sí, eh, esa uh -huh. participación, como bien lo dice el término, la parte que corresponde de ese presupuesto uh -huh. para eh, justamente alentar los resultados de los deportistas estatales, en este caso, eh, del Estado de México, eh, también la Conade en su figura nacional, en su figura federal. Y pues yo insisto, eh, aprendamos a no tenerle miedo hablar de los presupuestos que son necesarios, a los dineros que son necesarios para realizar los sueños. Claro, sí, así es. Regresamos a nuestro siguiente segmento ya para finalizar y hablar de nuestras conclusiones, de estos grandes resultados que se van a ir con la participación de los karatecas al Mundial de Japón. Sí, Tokio, Japón 2024. Regresamos.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 La información al alcance de tus ojos Búscanos en YouTube como La Voladora Radio Descubre La, la Voladora, voladora TV. TV La Voladora, la voladora TV. TV La Voladora Radio Abriendo los oídos Sembrando la palabra colectiva Son las 4 y 46 minutos La Voladora Radio XHSA Meca. La Voladora Radio FM Radio Comunitaria Regresamos al sendero de la luna Polémica, ¿verdad? Estamos entre enojados, contentos, polemizando, contradiciéndonos, analizando. Pues ahora sí que, Dianita, ¿qué onda? ¿Qué onda con los presupuestos para los deportistas, verdad? Comentábamos, en Sensei, eh, realmente se van los deportistas calificados a los encuentros internacionales como olimpiadas, este participaciones mundiales, qué pasa con todo esto, que pareciera ser que estamos regateando algo que por derecho le corresponde a estos jóvenes. Es, bueno, yo creo que, como lo habíamos comentado, necesitamos un cambio en nuestra sociedad, un cambio a todos, a todos, desde los eh, padres de familia, eh, políticos, maestros, alumnos, eh, instructores de todo tipo de, de actividades, necesitamos tener un cambio de tener esa honestidad, de ser honestos y hacer las cosas como se deben ¿no? porque hay momentos y hay lugares para, para todo eh, a mí me, me decepcionó mucho una ocasión el, un equipo olímpico que a mí me lo comentaron después que se fueron a a la competencia, se emborracharon y ¿cuándo van a tener un buen resultado? Pues, tampoco, eso no, no es justo. Sin embargo, hay muchos eh, instructores, muchos maestros, muchos este, senseis, que nos dedicamos a dar todo y enseñarle a los alumnos que las cosas deben de ser serias, con profesionalismo, con dedicación, con el corazón, y sobre todo con ese respeto a mí mismo, a uno mismo, para poder hacerle bien las cosas para tener un buen resultado. Se tenga o no medalla, pero hacer el mejor esfuerzo siempre, siempre. Y desgraciadamente a veces pues yo creo que los gobiernos se dan cuenta y dicen, no, ¿para qué te voy a dar no si te lo vas a gastar así en eso? Y hay que tener mucho cuidado. Por eso, pero también a lo que me refiero a eso, es el cambio en la sociedad, ese cambio de mentalidad, de ser honesto. Sí, quería comentar algo, los papás... Eh, sí, este, ya para, en las conclusiones, eh, me llamó mucho la atención, eh, lo voy a, a comentar, Este, me decía Diana que uno de sus compañeros estaba nervioso de que va a ir a participar, que estaba pues un poco nervioso, ¿no? un poco inseguro, y Diana platicó con él, le hizo unos ejercicios, Y me gustaría que Diana lo compartiera de, de propia voz. A ver, Diana, venga la anécdota, por favor. <risa> no, pues ella platica con mucha enjundia. <risa> pues de hecho, yo platicaba con Gabriel. Gabriel se me hace una persona muy madura a la edad que tiene, como lo mencionábamos, pues entró muy chiquito, ¿no? Y yo me di cuatro cuenta, años. <risa> cuatro años, yo me di cuenta que pues que él estaba un poco inseguro, ¿no? Y yo le digo, no, tú no debes de tener miedo, porque le digo... Piensa solamente cuántos adolescentes de tu edad tienen un paz a Japón. Tú eres único y eres el único de tu edad que se va a ir a Japón a competir representando a su país. Le digo, no debes de tener miedo, debes de estar orgulloso, debes de estar seguro, porque sí... Es un peso grande, pero al final le digo, lo importante es que tú lo disfrutes, porque es un aprendizaje más. Es algo que solamente tú lo vas a vivir y nadie más lo va a hacer. Allá nadie te va a decir, tienes que ganar. Es tu decisión. Le digo, lo mínimo, aquí ya tienes asegurado el que perdiste. Ya es más, ya no vayas a competir, ya lo tienes. Tú ve y lucha por el que vas a ganar, porque vas a ir por un primer lugar. Le digo, eso es lo que tienes que hacer. Ahorita ya tienes el no. Tú tienes que luchar por el sí. Entonces, es lo que yo comentaba. Digo, ¿por qué...? alumnos tan excelentes como él, que son dedicados, que son disciplinados, que son alumnos educados, les limitan las posibilidades. Digo, ¿por qué el gobierno hace eso de que mmm, si no me sirves, si te ponen tantas trabas, tantos exámenes físicos, psicológicos, que tienes que venir a entrenar todos los sábados porque si no, sales, no entras a la beca? Digo, ¿por qué ponen tantas limitantes alumnos que nos hacen brillar como país? A un país que creo que tiene tanto talento pero no tiene apoyo. Alexander, la réplica, por favor. Este, bueno, Nada de ojitos eh, chillones, ¿eh? Aquí, <risa> la réplica, por favor. No, ahora sí que, bueno, este, también como comentaba Diana, son pocas las personas que llegan así a un nivel de competencia mundial. Eh, para mi fortuna, en, en un torneo que hubo en Chihuahua Nacional, quedé seleccionado para Japón. Y, bueno, eh la mayoría dirá qué suerte ¿no? pero tras bueno, tras ello para ahorita ir a Japón hemos estado haciendo varias varias dinámicas para recaudar fondos digo no tenemos este toda la solvencia para pagar de un solo este, de un solo pago el ir a Japón y pues sí, este, me siento yo un poco nervioso porque la verdad eh, son muchos competidores es a nivel mundial eh, puede haber mejores que yo Eh, hay muchas personas todavía que no sé cómo trabajen, pero sí han de tener un muy buen nivel para llegar a una competencia de ese, de ese nivel. Eh, compañero Karateca, Emiliano, Emiliano Hernández. Hernández, campeones, su voz es importante. Eh, pues creo que sí eh, Yo también pues estoy un poco nervioso Más allá que nervioso Estoy emocionado por el viaje Por el Por compartir con mis compañeros y mis sensei Que los conozco desde que estoy pequeño Yo también entré a los 4 años Ahorita tengo 16 Casi 12, 13 más o menos Entonces es una emoción El ir a Japón, el ir a competir El ir a conocer gente nueva A ser amigos, porque más allá de una competencia Al final pues Somos karatecas somos personas y en eso nos quedamos. No, pues toda la buena vibra, de verdad este, pues taxi igual en el sendero de la luna, Angélica Carrasco, la comunidad de Amecameca, el compañero Jorge Luis Barajas de la Natación, nuestro compañero operador Adair también, aquí oh, so, somos ya muchas personas alrededor de ustedes. Gracias. ¿Sí? Este, pues para mí son campeones nacionales ya. Tienen este cobijo breve, sustancioso, y ojalá lo tengan bien presente cuando estén allá. Pues también divertirse, como dice Emiliano, hacer amistades, saber las técnicas del karate de otro país, eh, confrontarte, hacer la referencia, ¿verdad, maestro? Para eso es. Yo le comentaba principalmente a Gabrielito, Que debe de hacerlo por él mismo. Y no porque las personas que estamos alrededor no importemos. Porque yo, como su compañera, estoy orgullosa. Yo estoy segura que sus papás están orgullosos de él. Su sensei está orgulloso de él. le digo, esto hazlo por ti. Porque imagina de, Bueno, yo me pongo a pensar, ¿no? Quizás cuando ya tenga 40 años y le diga a su hijo, no, hijo, yo fui a Japón. O sea, esa experiencia, ese recuerdo, qué bonito, ¿no? Y a mí me emociona mucho. Me gusta mucho apoyarlos porque yo siento que voy a competir con ellos. Aunque yo no voy... Yo no voy a conocer ahorita Japón, siento que un pedacito de mí va con ellos y siento que ese esfuerzo que estoy dando yo los va a impulsar, siento que cuando ellos den el primer golpe ahí voy yo con ellos, yo ahí vamos todos, o sea, yo también ahí vamos todas todos. las personas que nos están apoyando vamos con ellos y eso es lo que creo que es importante, ¿no?, de que entre más apoyemos su golpe va más fuerte. Porque yo estoy segura que ellos son conscientes de todo lo que está pasando alrededor y es porque ellos mismos lo han provocado con su esfuerzo. Ellos mismos atraen las buenas cosas porque son excelentes alumnos. Claro, estamos aquí por ustedes, ¿verdad, Sensei? Claro. El programa, la transmisión es por ustedes. Si no, ¿cuál es el punto? No te preguntes qué nivel tienen tus competidores. Ellos están preguntando qué nivel tienes tú, Gabriel. Ellos ahorita están igual o peor de nerviosos porque ustedes van a, ir a, van a ir a competir y van a hacer un buen papel. Llévense esa mentalidad desde ahorita, que ustedes ya son ganadores y que van a ir a ganar. Todo Amecameca y que se haga viral, que se difunda, que competidores Amecamequenses nos van a ir a representar. A y cuando ustedes lleguen allá, cuando ustedes lleguen allá, alemanes, chinos, japoneses, lo que lo que sea, van a decir ya llegaron los mexicanos. Ya meca, meca. Claro, claro, como a veces dicen lo que se siente aquí se siente allá. Uh -huh. ¿Verdad? Ellos de igual manera uh -huh. tienen razón, el señor Octavio, están en el mismo nervio, ¿no, sensei? Mucha gente está en la misma situación, como dice Octavio, y es, es una realidad. Así como tú estás nervioso, es, mucha gente de allá también está nervioso, ¿no? Igual yo lo único que les digo, yo lo único que les digo, pues vamos a preparar y hacer estrategias porque pues los chavos de allá son muy altotes, ¿no? Pero pues les muerdes un tobillo, pues no hay problema, ¿verdad? Claro, el maestro sabe dónde sí, va a Sí, entonces eh, este el nervio siempre va a estar. Pero ese es ahí es donde entra tu carácter. Dominarlo y entrar al área sin haber... ver A cómo nos toca, se puede decir, ¿no? A desarrollar tu técnica, a desarrollar tu estrategia, todo lo que aquí se ha practicado. Y pues ese es el intento que todos vamos a hacer, todos vamos a hacer. Y aunque seas el campeón, muchas veces el campeón es vencido por un solo movimiento. Sí. ¿Y dónde está el campeón? Pues ya lo vencieron. Alguien que lo estudió bien, alguien que lo... Observación, observación, ¿no? Pues bien, sí. este pues la verdad para nosotros ya son los campeones que van de México a Japón. Un aplauso de verdad. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Grandes enseñanzas a la escuela que dirige gracias. el Sensei Gerardo Buendía, a la familia Kizuna Doyo, que estamos aquí con algunos papás, este gracias. Eh, Octavio Gómez Gabriel Soco. Gabriel Soco Alexander Soco nuestros campeones, Emiliano Hernández y la compañera Diana Gómez muchas gracias, gracias por tu investigación también, colaboración y apoyo a los campeones sí, muchas gracias. ¿Sí? Sí, gracias nos encontramos en el próximo momento de Ixtaxiwal en el Sendero de la Luna hasta pronto adiós, <risa> adiós. <risa> Por hoy, hoy es todo. todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En, igual en, sendero en sendero igual en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Estás igual en el Sendero de la Luna.